Buenos días Pepe, audiencia y compañeros del Informativo Farco. Este martes comenzó la campaña de vacunación contra el coronavirus en las Sierras Chicas de Córdoba. En sintonía con lo que sucedió a nivel nacional, aquí también se vivieron momentos de mucha alegría y emoción al darse inicio a con el proceso que busca controlar el avance de la pandemia el equipo de salud de la región asistió este primer día con mucha esperanza a inocularse contra el coronavirus desde radio nexo pudimos registrar ese momento y dialogar con parte del personal sanitario que compartió con todos este momento histórico y la Yo en el área COVID y no me interesa para nada enfermarme tengo un bebé de tres meses no quiero llegar a mi casa con COVID. A mí es un paso enorme, es un paso enorme, seguro, para que se establezca todo. Queremos estar bien, queremos andar bien, seguro. No queremos enfermarnos, ni que un amigo, un vecino, un familiar, ojalá se puedan vacunar todos y podamos volver a la normalidad. A quien recién escuchamos es Mario Alegre, que es enfermero del Hospital Regional José Urrutia de la localidad de Unquillo y fue el primero en vacunarse en esa institución. Este no se comió, el Urrutia de Unquillo, con el agravamiento de la pandemia, se tuvo que reconvertir en un centro de atención para COVID-19 debido a la gran demanda y a la situación crítica que se estaba viendo en la región. Adrián Rodríguez es bioquímico del laboratorio del hospital y describió el momento como algo fantástico y ambos coincidieron que el comienzo de la vacunación es esperanzador. Bueno, la verdad que con muchísima esperanza esto es un es algo fantástico eh, no creíamos que iba a salir tan rápido y, y bueno es, es una esperanza y nos da una tranquilidad después de haber luchado todos estos meses, después de haber estado ahí en el frente mano a mano luchando por el COVID eh, para para poder ir, volver un poquito más tranquilo a nuestra casa porque el, el problema nuestro digamos era el llegar a casa Eh, limpios, o tratar de llegar a casa limpios. 1.050 dosis aplica se aplicarán en la provincia de Córdoba para vacunar al personal de salud que se encuentra trabajando en las áreas de mayor exposición. La primera jornada se extendió desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas del martes y continuará durante todo este miércoles, tanto en la capital cordobesa como en los hospitales provinciales del interior de Córdoba. Informó Radio Nexo 93.9 de Villallén de Córdoba para Informativo Farco.